Bismillahi rrahmani rrahim Wal mursalat urfa Empiezo con el nombre de Allah. El Clemente. El misericordioso. Juro por los ángeles encargados de los vientos, enviados de manera sucesiva. Fal asifat asfa por los que hacen que soplen con fuerza. Wan nashiratin ashra. Por los que hacen que se dispersen las nubes en el cielo. Fal fariqati farqa. Por los que descienden con las órdenes que ha enviado a sus mensajeros y hacen que se discierna entre lo lícito y lo ilícito. Fal mulqiyati dhikra por los que transmiten la revelación a los mensajeros de Allah. uzran aw nuzra <risa> Para que el hombre no tenga excusa alguna o quede advertido. innamatu'aduna lawaqi Por ellos juro que lo que les ha sido prometido sucederá. fa idhan nujum tumisat cuando las estrellas se apaguen. Wa idha as-samaa'u furijat Cuando el cielo se resquebraje. Wa idhal jibalu nusifat Cuando las montañas se desintegren. Wa idhar rusulu uqitat Cuando los mensajeros de Allah sean citados para comparecer como testigos. ¿A qué día ujilate? ¿Para qué día se habrán pospuesto todos estos acontecimientos? El día del juicio. Para el día decisivo en el que Allah separará a los creyentes de quienes rechazaban la verdad y los juzgará a todos. ¿Y qué sabes qué es el día decisivo? Wailu yawma idhil lil mukaththibeen Ai ese dia de quienes hayan negado la verdad Alam nuhlikal awwalin Akaso nos destruimos a las antiguas comunidades que la negaron Summa nutbi'uhumul akhirin destruimos después a las que la sucedieron. Kadhalika naf'alu bil mujrimin. Así es como obramos con los pecadores incrédulos. Wa ilay yawma idhil lil mukaththibin. Ay ese día de quienes hayan negado la verdad. Alam nakhluq kumimmaimmahin ¿Acaso no los creamos a partir de un líquido insignificante? Fajaalnahu fi qarrarin makin Y lo depositamos después en un lugar seguro, en el útero ila qadarin ma'lum por un tiempo determinado faqadarna fanama al qadirun asi decretamos su creación y nacimiento y que bien decretamos wa ilay yawma idhil lil mukaththibin hay ese día de quienes hayan negado la verdad ¿Al no negalil arda kifata Acaso no hemos hecho de la tierra un cobijo Ahya an wa amwata Para los vivos y los muertos al enterrarlos en ella wa ja'alna fiha rawasiya shamikhatin wa asqaynakum ma'an furatah y dispusimos en ella altas y firmes montañas y les damos agua dulce de beber waylun yawma idil lil mukadzibin ese día de quienes hayan negado la verdad. En taliqu ila ma kuntum bi tukazzibun. Se les dirá el día de la resurrección. Diríjanse hacia lo que negaban, el fuego del infierno. Inqaliquu ila ghillin dhi thalati shu'ab Diríjanse hacia un humo que se eleva y se divide en tres ramificaciones La ghililin wa la yugni minal lahab Que no proporciona sombra ni es de utilidad alguna contra las llamas Inqaliquu ila ghillin dhi thalati shu'ab ta'mi bi shararin kal qasr dicho fuego lanza chispas enormes ka'annahu jimalatun sufr que se asemejan a camellos parduzcos por su color y gran tamaño wa ilay yawma idhil lil mukaththibin ay ese día ...de quienes hayan negado la verdad... ...hada yaumu la yantiquun... ...ese día... ...no podrán hablar... ...wala yu'danu lahum... ...faya'tadirun... ...ni se les permitirá excusarse... ...waylun yawma izin lil mukadzibin... Hay ese día, de quienes hayan negado la verdad. Allah les dirá el día de la resurrección. Este es el día decisivo. Los hemos reunido a todos junto con las primeras comunidades. Los hemos reunido a todos junto con las primeras comunidades. Fa in kana lakum kaidun faqidun. Si tienen algún plan para poder librarse de mi castigo, pónganlo en marcha. Wailun yawma idilil mukadzibin. Hay ese día de quienes hayan negado la verdad. Inna el mutil taqina fi dhilalin wa 'uyun los piadosos gozarán de sombras y de manantiales wa fawakiham mimma yashtahun idel la fruta que deseen kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun Se les dirá Coman y beban alegremente en recompensa por sus obras. Inna kadhalika najzi almuhsinin Así es como recompensamos a quienes hacen el bien. Wailu yawma idh lilmukaththibin Ay de ese día de quienes hayan negado la verdad. Qulu wa tamatt'u qalilan innakum mujrimun. Coman y disfruten por un tiempo en esta vida, porque después serán castigados por ser unos pecadores incrédulos. Wa ilay yawma idhil lil mukaththibin. Ay ese día de quienes hayan negado la verdad. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. Y si se les dice que recen y se inclinen ante Allah, no lo hacen. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ Ay ese día de quienes hayan negado la verdad fa bi ayy hadithin ba'dahu yuminun Si no creen en el Corán, a pesar de todas las pruebas sobre su veracidad, ¿en qué revelación creerán?